Sí、vimos a Maurito Monteiro entre los golpes que me están dando en todas las paredes de esta radio.、Eh, los vecinos pared, van Ay, a golpear la、favor. pared y la radio. Por seis, favor, que, sigo, que se dejen de, de joder un caso. <ríe>、no, están a full. La, la verdad, que desde que iniciaron la obra no paran. Hay que decir que son laburantes de la primera hora. Impresionante. Bueno,、por、pero、favor. en algún momento van a dejar de, de golpear, de romper y van a empezar a construir. Esperemos que el domingo, que tenemos jornada completa desde las 9 de la mañana y hasta que las velas. No ardan,、eh, no, es, no se les vaya a ocurrir venir a trabajar. No creo. No creo, o d í a es el día de descanso.、El、y aparte, de descanso. deberían ir a votar. Mira,、no, eh, sí, obvio, pero por ejemplo, los que trabajan en la casa que yo estoy construyendo,、sí. dos por tres caen un domingo. Se les da.、Eh, pero bueno, hay muchas cosas que en albañilería necesitan algún tiempo. Claro. De, de, de, para fregar o para secar. Y después tienen que hacerlo en ese momento.、Claro. Y también para adelantar un poco. Exactamente. Hay Por eso que te digo. Para dar trabajo s también. Por eso te digo. Me ha pasado de llegar un domingo y gente trabajando. Y yo digo, eh, no descansan ¿no? hoy. Y, y mira, oh, bueno, no, donde, queremos adelantar. Donde no va a haber gente trabajando es en la dirección de políticas de género. c o n t a m e Lo que podemos advertir a esta, en, este, en este momento de, de, de la gestión de Luciano Di Napoli, que en cuatro años, pandemia mediante y demás,、eh, no pudieron arreglar. porque no supieron, porque no pudieron o porque no quisieron el conflicto en la Dirección de Políticas de Género. Es por eso que después de la gran medida de f u e r z a que duró 17 días, ahora vuelven a una este, medida de f u e r z a de acción directa, un paro concretamente para el día 16 de agosto, durante todo el día, 24 horas, con la posibilidad de que se vaya incrementando en base a conseguir una respuesta de la que no han tenido durante todo este tiempo las trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Políticas de Género, y es por eso que hoy hicieron una conferencia de prensa, la delegada de prensa de ATE, Liliana Rechimón, y también trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género, dando a conocer esta novedad que es el paro concreto, y después contando lo que más o menos venimos conociendo、uh -huh. y también comentando aquí en Radio Kermés, que Casi que no hay diálogo entre los funcionarios y funcionarias y las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género. Si te parece, escuchamos dos minutos y medio de la conferencia de prensa que ocurrió hace un ratito.、Eh, vamos a escuchar a Liliana r i c h i m o n y después te comento otras cuestiones. Dale. Han resuelto en la Asamblea、eh, la semana pasada、eh, de comenzar con una medida de acción directa, un paro. Eh, a partir, el día 16 de agosto, a partir de las cero horas,、eh, la medida de fuerza se basa en、eh, la falta de respuesta que todos y todas saben. Hace un año y medio ya que las trabajadoras vienen reclamando por este, respuestas, condiciones de trabajo y、eh, poder volcar en la paritaria sectorial todas las este, necesidades que tienen dentro del sector. Eh, no hemos tenido respuesta, hemos mandado notas solicitando la apertura de paritaria, hemos, mandado, hemos mandado, reiterado esas notas. La secretaria general en persona se ha reunido con autoridades de la, del municipio solicitando se、eh, abra la paritaria para poder tener una mesa de discusión y para poder plantear las necesidades de las trabajadoras.、Eh, nos dijeron que a la vuelta de. Eh, la licencia del intendente las iban a convocar. Esto no ha sucedido.、Eh, tampoco han cambiado las condiciones que tienen las compañeras. Todos y todos saben que nosotros iniciamos esta, esta lucha de las compañeras por condiciones de, en su lugar de trabajo, que era la Laguna Don Tomás. Nos logramos trasladar, lograron trasladarlas al centro, a la, a la Secretaría de, de Trabajo que está ahí en el Recalde y, y Francia. Francia. Eh. En desarrollo social,、eh, ahí logramos garantizar las condiciones mínimas, pero las condiciones mínimas no se pueden sostener en el tiempo. Hay mucha afluencia de trabajadores y de otras este, personas este, que van a asistir a ese lugar por diversas cosas.、Eh, y no están dadas las condiciones para que las víctimas también estén en los pasillos、eh, o buscando una c o n s u l t o r i a para atender, porque a veces los c o n s u l t o r i o s no están, los calefactores se rompen. No se queman, son c a l o v e n t o r e s en realidad no hay calefacción ahí. Por lo tanto, este, es hora de que nos poda, podamos sentar y que nos den una respuesta concreta.、Eh, la medida ya está convocada, fue informada a la Secretaría de Trabajo. Cabe aclarar también que después de que nosotros le contestamos al Secretario de Trabajo de las declaraciones que hizo,、eh, no hubo más un acercamiento. Sepan ustedes que no hay un espacio donde nuestras compañeras puedan,、eh, ningún municipal, ¿no? ningún trabajador municipal, pueda denunciar、eh, violencia laboral o persecución. O... No hay un espacio, como sí lo tenemos los trabajadores de la Administración Pública Provincial de la provincia. Compañ los compañeros y compañeras municipales no tienen un espacio donde、eh, poder ir a plasmar o、eh, que se le escuche a la hora de que los atraviese una situación de violencia laboral. Por todas estas cosas. Este, las compañeras、eh, que no son menores,、eh, las compañeras han decidido democráticamente、eh, iniciar una medida de acción de, directa después de un año,、eh, que iniciarían con un paro de 24 horas y que sería de forma este, progresiva. Bueno, de manera progresiva quiere decir que si no pasa nada el 16 de agosto, que es el día de, del paro que convocaron de la Dirección de Políticas de Género, se podría llegar a incrementar esos días. También recordemos que pasaron 17 días de paro y lo único que lograron fue una mínima condición este, estructural o, este, o edilicia en Italia d Recalde, donde funciona la、eh, Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué pasa con el equipo técnico que debería pasar al, al, al centro territorial,、sí. que funciona en Tierno y Circunvalación? Nada, no pasa nada. Nadie les informa absolutamente nada. Siguen trabajando todas las trabajadoras en Italia y Recalde, bien al norte de la ciudad de Santa Rosa. No hay ninguna novedad de que vayan a pasar al centro territorial. No saben quién los maneja, quién no sabe quién maneja e esas cuestiones desde la municipalidad o también desde el gremio de ATE. Y mientras tanto, las trabajadoras siguen en ese mismo lugar con unas condiciones mínimas. con este, las víctimas en un lugar donde no está calefaccionado en pleno invierno y con este, una situación、eh, de, de, no, de no resolver un, un conflicto que ya va a cumplir、eh, un año y medio, pero que viene desde toda la gestión del de, intendente Luciano Di、uh -huh. Napoli. Y esta vez lo que se agrega como novedad es que se van a plegar al paro También las trabajadoras que atienden a las masculinidades, que son los victimarios, digamos, la que atacan a las víctimas que van a pedir auxilio a la Dirección de Política de Género. Esta vez ese grupo de trabajadoras también se van a plegar al paro, cosa que no estaba pasando en las, este, los paros anteriores. Así que por ahora 24 horas de paro el 16 de agosto, veremos qué pasa de aquí en adelante. Mientras tanto no parece. Que、eh, el, conf el conflicto se haya solucionado, eh, como eh, se informó el secretario de Trabajo Pedionta, Marcelo Pedionta, y después trasladó como información pública la Municipalidad de Santa Rosa. Mauro,、eh, la secretaria del área, la secretaria de Desarrollo Social y Humano, Clarisa Alzuri, que es. a cargo es... a e c a r o que es la responsable, ¿tampoco habla con las trabajadoras? Eh, según nos, dijo, deje, nos dijeron recién las trabajadoras,、eh, que no pueden, o sea, no, no pueden llegar a la secretaria para tratar estos temas. Sí, se hablan de otras cuestiones que son más de, de todos los días,、uh -huh. de atención, de, de, de contención a algunas víctimas, de situaciones puntuales, de organización laboral, de turnos, demás, pero cuando quieren hablar puntualmente de los conflictos que tienen las trabajadoras o De las mejoras en las condiciones de trabajo, directamente la secretaria、eh, no habla del tema porque, según dicen, según les dijeron、uh -huh. a las propias trabajadoras, eso lo tienen que manejar en otro ámbito más arriba que la Secretaría de Desarrollo Social. Obviamente que no, eso tiene que ver、claro. con una decisión política del intendente Luciano d i Nápoles. Bueno, bueno、eh, seguiremos entonces、eh, con este tema. Venimos ya, es largo. O sea, y se echó、no, l a r o Y no se solucionó, y, y parece que llamar a un paro este, digamos, es la única, la única manera que encuentran la tra, las、uh -huh. trabajadoras de visibilizar una situación que no tiene solución, o por lo menos no le han encontrado la vuelta para solucionar. Gracias, Maurito. Salimos、vale. cuando tengas algo más. Dale. Abrazo.